De ma cité hlM jusque dans ta campagne profonde notre réalité est la même et partout la révolte gronde dans ce monde on n'avait pas notre place on n'avait pas la gueule de l'emploi on n'est pas né dans un palace on n'avait pas la CB à papa SDF chômeurs ouviers paysans immigrés sans papier ils ont voulu nous diviser faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a crues Démocratie, fais-moi marrer Si c'était le cas, on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote Face à la loi du marché C'est qu'on met cher qu'on patriote Mais on s'est bien fait baiser Et que pèse les droits de l'homme Face à la vente d'un Airbus Au fond, il a qu'une seule règle en somme Se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue Sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles, on n'y croit plus Nos dirigeants sont menteurs On lâche rien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 C'est tellement con, tellement banal De parler de paix de fraternité Quand des SDF crèvent sur la dalle Et qu'on mène la chasse au sans-papier Qu'on jette des miettes aux prolétaires Juste histoire de les calmer qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires Trop précieux pour notre société C'est fou comme ils sont protégés Tous nos riches et nos puissants Y'a pas à dire, ça peut aider D'être l'ami du président Chers camarades, chers électeurs Chers citoyens, consommateurs Le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout Tant qu'on est debout, on lâchera pas La rage de vaincre coule dans nos veines Maintenant tu sais pourquoi on se barre Notre idéal bien plus qu'un rêve Un autre monde, on n'a pas le choix On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien I aquesta, com moltes altres, són una sèrie de cançons precioses que circulen per la xarxa. Són cançons que ens fan pensar en mobilitzacions d'estudiants, mobilitzacions arreu de tot el planeta. Uh, de fet, aquest video, aquesta cançó que escoltàvem uh, està ficada dintre un vídeo d'una manifestació que se va fer a Montreal fa just tres dies i llavors centenars de milers de persones passatgen els carrers de la ciutat de, de, de prop del Quebec amb banderes roges, les que a altres més ens agraden I dint d'aquestes banderes rotges hi ha moltes coses a damunt del que reflexionar. Des d'aquest programa ja sabeu que darrerament serà de molt entrevistar a professors d'universitat, xerrar amb gent que té coses que contar-nos. No estem parlant de mirar la tele ni escoltar la ràdio, no estem parlant de llegir diaris ni fer xerrameca. Estem xerrant xerrameca de professors d'universitat, senyors, aquells referents que ens han de formar i ens han de fer les persones del futur, aquelles persones que mos han de garantir una educació justa, igual, unes persones que ens han de formar amb esperit crític perquè el dia de demà no ens prenguin el pel, com molts de polítics ens intenten fer. Avui vos present a una professora que heu de la sort de conèixer Fa uns mesos a una universitat nacional de l'Argentina, la Universitat Nacional de Cuyo, conegut popularment com la Uncullo. Se tracta de Clàudia Llarza, professora d'assassinatura ètica, social i professional, experta filòsofa amb molta càrrega social i que durant bastant mesos ha um, va a tenir aquesta gran sort de tenerla como profesora y professora i escoltar les el món de filosofía latinoamericana, bueno, a bombaren història autos com Arturo Roche, van estudiar a estudiar la escuela de Frankfurt amb gent com Herbert Marcuse, amb Theodor Adorno, eh, vamos a Jinkelmær Vamos, moltíssim d'autors i moltíssimes coses que tot d'una m'agradaria poder eh, compartir amb tot voltros. Se tracta d'un programa tal vegada més bé orientat cap a sa vessant filosòfica, però una vessant filosòfica que m'agradaria recalcar que sempre, sempre està plantejada des d'un procés que va des d'abaix, de fins a dalt. Vols deix en la presentació de la professora Clàudia Allarza de la Universitat Nacional de Cuyo a Mendoza. Bé, bueno, hola a tota l'audiència. Mi nombre es Clàudia Allarza, eh, soy argentina, vivo en Mendoza, que es una província que està cerca de la cordillera de los Andes, en el límite con Chile, eh, y trabajo como profesora de filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, y dictando materias relacionadas con la problemática filosófica y también con la ética. Eh, el desempeño mío casi siempre ha estado ligado a la docencia, pero también nos dedicamos a la investigación y los temas en los que yo he tratado siempre de circunscribirme son los temas de filosofía contemporánea, que es la disciplina que más me interesa dentro de, de la enseñanza de la filosofía. Bueno, en realidad me parece que que a mí me gustaría este conversar un poco sobre lo que el panorama que yo veo de la filosofía actual eh porque es cierto que la filosofía, digamos, hubo una época que coincidiría con el auge del neoliberalismo, la década del 90, en Argentina la década del 80 y del 90 principalmente donde la filosofía había se había convertido en una especie de artículo de lujo e incluso una cosa eh, desacreditada no es cierto como algo que no tenía ninguna utilidad que no se podía invocar este a la hora de, de, de pensar en algún tipo de de colaboración con la sociedad, ¿no es cierto? Y sin embargo, lo que ha sucedido, yo te diría, en la última década, es que hay un revival muy importante de la filosofía, una especie de boom filosófico, este no necesariamente una cosa que se deba celebrar, porque a mi juicio la manera en la que ha retornado la filosofía ha sido una manera, un estilo bastante autoritario porque vino a ser como el remate de un ciclo este, en el que también se desacreditaba el marxismo, las ciencias sociales, eh, el pensamiento crítico. Y entonces la filosofía dentro de este boom, que también yo ubicaría ahí el, el retorno de la ética filosófica, este ha ha tenido un un retorno que a mí me parece que es bastante problemático y que por ahí la gente común no alcanza a percibir los contornos de estos procesos. Entonces, Vos te presentás como filósofo, como profesor de filosofía y hace 20 años era una cosa que la gente le provocaba risa y en cambio actualmente este es como bueno, hay que importantes se dedica a la filosofía. Y a mí me parece que ambas ambas situaciones son este Eh, aquello que da que pensar no es cierto son síntomas de otra cosa y hay que evaluarlo en términos de eso de algo sintomático que está sucediendo en la cultura contemporánea y en la sociedad contemporánea. Entonces este a mí sí me gustaría comentar esta situación aunque sea para que los oyentes este también pudieran este verificar, Eh, o no, esto que yo estoy comentando, de que hay una especie de revival, ¿da? hay una especie de retorno. Y cómo interpretar ese retorno de la filosofía a los diálogos, a los más medias. Eh, yo veo que, que, que ahora se los convoca a los filósofos, y que se los convoca a encuentros, a coloquios, este que ha habido un... este un boom de publicaciones también muy importantes cuando yo les hablo de la figura del retorno de la filosofía también se están reeditando los clásicos se está reeditando a platón a aristóteles a maquiavelo a hegel este a john locke eh, a thomas hobbes por ejemplo es importantísimo el revival que hay en torno a la figura de maquiavelo en torno a la figura de hobbes De estrela, é tudo muito lindo o som No ar, você dançar Bonita melodia no tom Eu canto livremente Relaxando a minha mente A só, no mar Podemos viajar a les que ens està comentant la professora Clàudia Llarza des de l'Argentina 13.000 quilòmetres ens separen d'aquella universitat pública, gratuïta per tots els estudiants a on la gent se matricula en un primer curs i no paga a on la gent vol anar al menjador i dina gratuïtament on la gent vol anar a la universitat amb autobús i l'autobús està becat des d'aquí des del continent europeu mos posam a pensar en el sentit que té que és universitat per exemple de les Illes Balears sigui una, una universitat que tingui sa barra de dir-se gratuïta que, que tingui sa barra de dir-se pública al manco quan la gent paga aproximadament 500 euros per semestre, si a les universitats només hi accedeix la gent que té dobbers, si les classes pobres, si la gent que té menys recursos no pot accedir a la senyors, com volem que la universitat faci canvis, o sigui una universitat que incidesqui de qualque manera en la societat. Sigui sí com sigui, anem a escoltar un altre detall de la professora Llarza, com vos dic, donant-se càtedra d'ètica social i professional, i anem a escoltar bonament què més coses ens conta després d'aquesta primera reflexió on reivindicaven els clàssics. Jo eh, les diria que hi ha cursos que, que era inusitat que concitaran la presència d'estudiants, de com per exemple ara eh, l'Escola de Frankfurt. I llavors, bé, és a mi juicio un tema... ...del que todavía no hemos terminado de dar cuenta, este retorno de la filosofía. Y, y bueno, he, he, he tratado de pensar algunas puntas por donde se puede ir pensando esto. Por un lado, me parece que se puede ubicar eh, en, en el traslado del escenario, ¿no? Hay hay una especie de, a, a mi juicio, junto con la con lo que hoy se llama globalización... Eh, ha habido un traslado de los escenarios de la filosofía y mientras hacia la década del 70 del siglo pasado el los escenarios de la filosofía eran las ciudades europeas y sobre todo eh, el, el, el, el, el, el, el, en Francia, por ejemplo, con figuras como Foucault, como todo el estructuralismo, etc. Hoy en día, yo les diría que en los últimos 20 años el lugar donde se lanzan los los textos y donde se producen los coloquios más importantes es Estados Unidos. Y entonces la Academia Norteamericana ha logrado este este cambio de escenario. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, filósofos muy importantes de la actualidad como Habermas que él este ha necesitado este que lo inviten ha necesitado colocarse en el, en, en el escenario norteamericano, ha necesitado interactuar con los intelectuales norteamericanos para eh, posicionarse en, el, en ese lugar de centralidad que se trasladó de Europa a los Estados Unidos. Eso me parece que es un elemento para empezar a tener en cuenta cómo viene este revival. Y entonces si miramos esa esa escena, ese traslado de escena, vamos a encontrarnos con que justamente a fines de la década del 70 y principios de los 80 hubo todo un debate en, en la cultura académica norteamericana que fue el debate del liberalismo, que tuvo como eje un un pequeño suceso dentro de la teoría que fue un texto de un filósofo del derecho que se llama eh, John Rawls, la teoría de la justicia, donde él proponía eh, repensar los fundamentos del liberalismo y de, y de la sociedad en general, de los derechos, a partir de eh, una especie de rehabilitación de la filosofía kantiana ¿no? y de la filosofía del contrato social él explícitamente decía que hacía esa había abordado esa, esa tarea para poder dotar al liberalismo de fundamentos normativos y filosóficos más interesantes que los que normalmente son asociados al liberalismo, que son los fundamentos utilitaristas. Y entonces él decía que había que ya este, olvidarse de ese utilitarismo tosco en el que se basaba eh, eh, la cultura política norteamericana y pasar a otro tipo de fundamentación normativa más sustantiva. Y entonces eso generó todo un debate, eh, pero que fue como un estallido realmente de publicaciones, de coloquios, y hasta el día de hoy hay este mucho debate en torno a la obra de Rawls y tendría que ver con este impulso de repensar los fundamentos filosóficos del liberalismo entonces a mí me parece que ya ahí tendríamos un elemento para pensar este por dónde puede venir este revival de la filosofía no es cierto o sea ha tenido ha venido de la mano de ese debate pero como sucede con todas las cosas este históricas eh, no termina de Eh, jugarse todo en el terreno donde quieren que se juegue entonces ha, ha sido como una especie de caballo de troya siempre pienso yo o sea esa um, apertura de el debate filosófico tuvo la, el acierto o el desacierto de que le le abrió la ventana a la filosofía en general es decir que abrió la ventana a que se instalaran este nuevas posibilidades de reflexión y que se abriera como la puerta a hacer una filosofía de la época, ¿no? Entonces, bueno, de ahí salen eh, otros síntomas teóricos, ¿no? Y, y lo que yo veo es que de la mano de ese, de ese revival este, que estaba necesitando el sistema como una especie de legitimidad filosófica extra... De la mano de eso ha venido también una necesidad de concepto y una posibilidad de conceptualizar, y a eso se dedica la filosofía. Entonces, bueno, uno de los temas me parece interesantes para pensar hoy en día la filosofía contemporánea es ser capaces de separar la paja del trigo, separar este, eh, una especie de filosofía de arriba hacia abajo, de otra especie de filosofía de abajo hacia arriba, o sea, un movimiento de eh, crítica que se ha ido colando, que se ha ido metiendo en esta eh, nueva posibilidad de conceptualización que hay y que está tratando de conquistar sus propias herramientas teóricas para pensar la vida contemporánea.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 que són molt de records que <laughs> produeixen cançons com aquesta L'Espacio, del grup PES una banda que vaig tenir la sort d anar a veure en el Teatro allà a la Valle 77 o uh, un teatre que la gent de, els alumnes de la Universitat Nacional de Cuyo tenien per anar a veure pel·lícules per anar a veure concerts recitals de poesia i, en definitiva, per fer agitació cultural. Agitació cultural que se fa també des de les aules i, a més, se, se cap complexa. Molt de professors parlen a les universitats nacionals d'Argentina sense pels a la llengua, a damunt de filosofia, però també sociologia, política. Se cita a classe en el Che Guevara i en el Karl Marx qué más queremos, y de lo que queremos es aprender y traer buenas notas. Tercer año de Claudia Llarza, hoy protagonista de este Criticant. Bueno, es que eso es una, una, una característica muy importante de lo que hoy cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier universidad puede percibir de los filósofos contemporáneos. Y es que vas a distinguir con mucha claridad Eh, aquellos que se que, que utilizan la pose de volver a los clásicos y entonces re, re, revisitan este y hay toda un, una cuestión hasta de goce no una cuestión estética de devolver a esa palabra como más sustantiva como más este categórica como más ordenada incluso y eh, que hay que distinguirla de la posibilidad de seguir pensando, ¿no? Entonces a mí me parece que vamos a encontrar siempre, eh, como todo lo que sucede en el mundo actual, ¿no? Que está tan enmarañado y tan difícil de desentrañar, me parece que eso es lo primero que uno ve cuando va a coloquios o, o, o, a, o a congresos, este que aparecen los filósofos dando esa nota de volver... ...a algún texto de Hobbes o de Aristóteles o de Platón o de Hegel, etcétera... este ...con una especie de mirada de anticuario, como, un, como en un museo del tiempo... ...y entonces se refieren a la posibilidad de rescatar valores olvidados... este ...que hoy día tienen algo para decirnos, etcétera, etcétera... Eh, ...y sin embargo es cada vez más difícil poder saber exactamente qué es lo que se puede aplicar de esas voces del pasado. Yo creo que el, el mejor ejercicio que se puede hacer con esos filósofos del pasado es, primero, contextualizarlos, que eso es un ejercicio que tienen que aprender todos los estudiantes este, y los lectores, de de, de, de de estas problemáticas, lo primero que tenés que hacer es contextualizarlo, es decir, eh, ver que no se trata de textos sagrados, que no se trata de textos este canónicos, que no es una palabra este, suspendida en el tiempo, sino que es una palabra que está totalmente entretejida con los intereses sociales, políticos, culturales de la sociedad de su época. Entonces, a la luz de ese trabajo de contextualización, uno puede darle vida a un filósofo del pasado, ¿no es cierto? Entonces ver, eh, bueno, eh, qué proyecto estaba apuntalando esta filosofía, los filósofos no salen de la nada, este, integran las luchas sociales y políticas de sus épocas y son interlocutores este privilegiados en el sentido de que uno puede encontrar, mientras mejor filósofo es, más cantidad de este relaciones ha establecido con su propio contexto y las lleva a un, a un momento de concepto, digamos, a esas relaciones. Entonces justamente el trabajo más interesante que se puede hacer es ese trabajo de integrarlo de nuevo en su contexto, y a partir de eso sí uno puede sacar una enseñanza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay asuntos que siguen siendo totalmente pregnantes, que totalmente eh, siguen estando en la picota, que son preguntas que vuelven a, a armarse y a decirse, y que uno ve a la respuesta del filósofo como una de las posibles pero no como la respuesta canónica. Entonces, ese trabajo de contextualizarlo, de volverlo a la trama en la que estaba inserto, eh, es lo más interesante que se puede hacer y es lo que uno eh, también evita que se convierta en una cosa sagrada este o de museo, ¿verdad? esa No sé si con eso contesto un poco la, la pregunta tuya, Ferran. Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Porque es entonces cuando las horas Contra las previsiones de Marx, hasta el propio proletariado ha perdido su impronta revolucionaria, seducido por el confort y el consumismo. Por esta razón, Marcuse busca otros sujetos revolucionarios y los encuentra en los extranjeros, los explotados, los desocupados, las minorías, los marginados y los excluidos del sistema. Su sola presencia muestra la necesidad de poner fin a condiciones e instituciones intolerables. De todos modos, Marcuse no aclara cómo sería un proceso revolucionario protagonizado por estos actores. Prefiere que su pensamiento permanezca en la negatividad, en la crítica, unido a aquellos que, sin esperanza, dieron y dan respeto. La vida por el gran rechazo. Bueno, Nuria, a mí me encantaría tener más claridad, pero lo que yo te puedo decir en principio que se percibe es que en los foros latinoamericanos se ve estas, este uh. eh, la, la, la complejidad que ha asumido la cuestión social en Europa como al, un déjà vu para nosotros. O sea, nosotros esto ya lo vivimos y lo que nos llama la atención es que no no no haya que no cunda la experiencia que ya hubo o sea como que justamente el resultado de estos experimentos terribles espantosos de de la economía neoliberal y de las recetas de del neoliberalismo eh el resultado nosotros ya lo ya lo vivimos, no es que lo hayamos superado, no quiero decir eso, pero sí nos parece increíble. Que se preconice como se está haciendo hoy en los foros económicos europeos o si se los quiere aplicar en España en inglaterra en en grecia eh las recetas más recesivas que ya tuvieron eh, su impacto sus resultados que ya fueron testeadas digamos ya se experimentaron ya se vio a dónde conducían y entonces eso esa esa cosa eh a mí me parece que nos llena un poco de de perplejidad a los latinoamericanos cuando vemos que no que no hay una cultura política, digamos, en Europa, porque es cierto que desde abajo se ve que los grupos se han ido apropiando, los que están en lucha de estas este, experiencias, y sin embargo, eh, a, a nivel de la cultura de masas o a nivel de la cultura política media europea, es como que no impacta todavía ese mensaje. Y eso es terriblemente desconcertante para nosotros, porque, eh, bueno, es la crónica de una muerte anunciada, por decirlo con con palabras de García Márquez. Hay un problema de clase política, o sea, ¿quiénes son los que llegan a ser interlocutores de la clase política en Europa? no ¿Con ¿Qué filtrado que está el pasaje de los contenidos? Porque no no, no o sea hay profesores hay hay ensayistas hay este científicos hay economistas hay sociólogos europeos que todo esto lo tienen muy claro pero es cierto que eso es esos contenidos no traspasan no llegan a la clase política o sea que la clase política se constituye de una manera tan opaca tan eh, distorsionada con respecto a los mercados reales digamos de, de la gente y es porque hay una esa opacidad es concreta y eso lo están manejando las corporaciones seguramente, digo yo no soy especialista del asunto, pero el problema es político, chicos. Eh, no es solamente un problema cultural, no es un, eh, sino que si ustedes hurgan un poco van a encontrar concretos filtros para que los interlocutores políticos no representen no tengan claro este discurso y esta crítica seguramente es así no no hay otra explicación Yo creo que está eh, sí, ha empezado. sido obstaculizado el, el, el, el feedback a ¿ah? la retroalimentación entre la política y, y la gente de la calle y entonces bueno no tiene el espacio que debería tener eh, esta cosa que vos decís que con claridad se vive en américa latina que es un discurso un poco más penetrado de la realidad un poco más Eh, quizás otra cosa es que la, las sociedades este y los mecanismos institucionales que tienen las democracias europeas son eh, más represivos, eh, más eficientemente represivos, ¿no es cierto? O sea, no es una represión violenta, tipo Pinochet, Pero si sí es una represión este, muy sutil que ha calado toda la sociedad. entonces bueno hay la censura, la represión de otro tipo de crítica y este otro de tipo de contenido siempre es muy marginal. Eh, me, se me hace que eso también es una manera de ver eh, lo que está pasando por allá. eva poster central El bien i el mal te define por penal Via la chapita furun en Cruzando la via Chopita por run en palomar. Crusam do la dia per pa poderla passar. rato me, me comentabas que te... La pregunta que debemos hacernos es si aquella quiebra irremediable de la justicia ocasionada por el sistema de represión y de crímenes puesto en marcha contra la pregunta que debemos hacernos es si aquella quiebra irremediable de la justicia ocasionada por el sistema de represión y de crímenes puesto en marcha como terrorismo de estado, Fue salvada con las llamadas leyes del punto final, de obediencia debida, y posteriormente con el indulto otorgado a los militares condenados por los tribunales de justicia. A nuestro juicio, y esto para nosotros de modo evidente, aquella quiebra no fue salvada. Esos hechos jurídicos fundados en motivos pragmáticos que invocaban una futura convivencia pacífica, fueron hechos intrínsecamente antijurídicos, aún cuando fueran legales y una prolongación de la impunidad que pasó a quedar integrada en el sistema judicial argentino. Ética del poder y moralidad de la protesta. Arturo Andrés roche un de que exautos votaron que o dir-ho col·localment són impepinables i que ens fan entendre i molt la realitat llatinoamericana. Abans hem litigit un fragment de reflexions damunt de Herbert Marcuse integrant de l'Escola de Frankfurt. Fins aquí arriba aquest criticant una darrera reflexió de la professora Clàudia Llarza i posar-me el punt i final en aquest programa d'avui en el que hem volgut reflexionar a damunt de l'estat de l'educació a l'Argentina i també damunt d'aquestes filosofies, com bé dèiem en el principi fetes des de baix i cap a dalt Bueno, vos hace un rato me me comentabas lo que te recordabas de Franz Ginkelhammer, y lo bueno de Ginkelhammer, de su ética, es que él no la plantea como un razonamiento sobre la bondad o la maldad, digamos, no no apela a las buenas intenciones ni a la voluntad de las personas, sino que él dice que esta ética del bien común surge a posteriori de haber tocado el, el, el suelo eh, de que nos estamos quedando sin proyecto de que nos quedamos que nos estamos quedando sin civilización, que no que que ya ni la política ni la economía tienen como contenido al ser humano concreto sino que están este, en la especulación total y entonces no hace falta pensar los proyectos a partir de las nubes de los grandes valores y los grandes ideales, sino que surgen de la propia experiencia del fracaso, ¿no? de la propia experiencia de, eh, de, de haber tocado este fondo, digamos. ¿no? Entonces me parece que esa eh, eh, probablemente sea un reflejo de lo que ustedes están viviendo. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros. De corazón digo ese modelo es el Che. Tocan el viento sin temor. Entre las nubes abre la selva con el sol. Las montañas saben que ellos no no van a volver saben que ellos no no van a volver no van a dejar